バイランド、メパイラリンド、メパ s エ o ア、バイランド、メパソエリア、バ i ランド、メパソエリ a バイラ l ド、メパソエリア、a イランド、メパソエ a ア、バイランド、メパソエリア、バイランド、メパソエリ r a イランド、メパソエリ a r ペパソエンディアーティティタンド、レアデソーダーディフェルムー。 Bailo todo el día Con tu sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la t i b i a y el perone Muevo la cabeza, muevo el esterpon Muevo la cabeza, Con Ricky García. Pues tal día como hoy, pero en 1999, la banda británica de rock alternativo The Birth anunciaba su separación luego de una década de trabajo juntos. s Fue uno de los grupos británicos más importantes de los años 90, poseedores de dos Brit Awards en las categorías Mejor Álbum del Año y Mejor Grupo del Año por su tercera producción discográfica, Urban Imps, uno de los discos más vendidos del 97. Si no lo has hecho nunca, deberías descubrirlos. Tienen unas canciones apasionantes. Se llama Sonnet, aunque la canción principal del álbum, b i a t l e s Sweet Symphony, logró posicionarse en las listas mundiales y alcanzó gran popularidad. Además, fue el tema principal de la película Cruel Intentions. Luego de muchas discusiones internas debido a problemas creativos entre el vocalista Richard Ascroft y el guitarrista Nick m c c a b e además de inconvenientes de salud, adicciones a las drogas y diversos p r e c t o s judiciales, la banda se separó en el 99. Ocho años después de su ruptura, decidieron reunirse para grabar un nuevo álbum y iniciar una nueva gira por el Reino Unido. Y nos dejaron temazos como este: b i t t e r Sweet Symphony.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 You. así es como te lo dice y además cantando diana king menudo reprise llevamos esta tarde y que no pare ¿eh? te esperan en los próximos minutos oisis d o w n l o n back in anger y además todo un temazo de youtube Los Black Eyed p e a s que nos van a poner las pilas con I Got a Feeling. t o d o e s t o y mucho más en los próximos minutos aquí en tu radio favorita. Esto es Play Kiss. Con r i c k y García. ¡Uh!、Oh. aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es sí. la Estamos pasando, eh, sí, porque hoy l a hemos dedicado la tarde a nuestras queridísimas mamás, a ese amor incondicional, tal vez el único amor incondicional que tengamos a lo largo de nuestras vidas. Sí, sí, sí. Ya se me ha puesto muy serio, pero es, que es así, eh. Y bueno, y hoy queríamos saber en qué te da la brasa tu mamá o en qué te la daba. Vámonos a ir a Instagram. Endulzarte con arte nos dice. Mi madre me da la brasa con mis hijas, que ya son adultas, siempre defendiéndolas hasta lo indefendible. Dice: Yo soy abuela y seguro seré igual dándole la brasa a mis hijas. Pedro Manuel, desde Jaén. Hola Ricky, buenas tardes. Hola. Pues mira, mi madre siempre iba al colegio me decía: como hagas algo que luzca, aquí te meto el pescuezo. Y me <risas> hacía una señal、eh, cogiéndose el dedo gordo y el índice. ¿No? Y bueno, evidentemente yo siempre estaba a la altura.、Eh, sí, claro. siempre hacía algo que lucía. Y nada, <risas> pues no me metía el pescuezo ahí, pero siempre sacaba la, la zapatilla a p a s e a Así que ya te digo. <risas> Vamos, un diamante en bruto que era de pequeño. Hola Julio César desde Ciudad Real. Hola Julio. Pues mi madre siempre me daba la brasa ¿Sí? con las amistades. Que no siempre escogemos las mejores ¿Eh? con la fiesta. Que algunos no queríamos entrarnos de la calle, queríamos estar siempre nada más que de cachondeo. Y quiero decirle a todos los que tienen el privilegio de tener su madre viva ¿Eh? que la abracen, que le digan lo mucho que la quieren、oh. todos los días del año, siempre que puedan. Hola, buenas tardes. Soy Sandra de Granada. Hola, Sandra. Bueno, mi madre me sigue dando la abraza ¿Eh? eh, para saber a qué. Llego,、eh, si estoy bien, si no me ha pasado nada y sobre todo cuando salgo con algún chico. Eh, Quiere saber si todo ha ido bien y si me encuentro en perfectas condiciones. Buenas tardes, Ricky. Buenas tardes a todos. Bueno, pues soy Luis de Talavera. Hola, Luis. Bueno, pues en referencia a lo que está hoy en el programa de lo de las madres, una de las cosas que decía mi madre siempre me lo decía era: llévate las llaves, llévate las llaves, llévate las llaves, llévate las llaves. Pues c u a n todo y con eso, una noche, s de mar, una tarde salía de, de, salí de marcha、sí. y se me olvidaron las malditas llaves. Así que cuando llegué a casa me tocó、ah. dormir en el descansillo de las cuadras. Hola, b unas e tardes, Kiss. Hola. Tengo 50 años y mi madre me daba la b r a s a con las amigas. Vas de rumba, vas de copas, vas de borrachera y al、ah. otro día están las que... Ah, m u y bien, perdonad, ¿eh? se nos ha c o r t a d o el mensaje. Como es en Tenerife esto es conferencia,、uh, me recuerda todo eso de mi infancia. Ah, bueno, gracias, gracias, querida. Bueno, bueno, s o n o r t e ahora: r h y t h m i s the Dancer, The Snap, The Proclimers, b Conami, Conami, n 500 Miles, y además el sonidazo que nos va a poner las pilas de Black Eye d p e a s con esto que se llama I Got a Feeling. ピーラーガーピーラーガーピー Kick it! Let's do, do, do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, hey, let's do it. Hey, hey. Let's do it. here we come, here we go ウーストエスリンキスリンキス Wake up, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I h a v e u yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's hebering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more Horses that n e man Who walks a thousand miles then fall down at your door But I'm walking, cause I know I'm gonna b e t you I'm gonna be the man who's working hard for you And the money, c o m e s i n for the work I do I'll pass almost every penny on to you Oh, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I go, well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's going over you. But go,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 バラ。 Enrique García. Como siempre, Snap. Bueno, nos vamos a teletransportar hasta la ciudad de la iglesia de Santa Catalina, el jardín de Turia, el Oceanographic, la playa de la m a l v a r r o s a la ciudad de las artes y las ciencias. Y amigos, estoy hablando de Valencia. Ahí está nuestro amigo Emilio, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox, que se llama Pack para Aventura. Aventuras te vas a pasar, ¿eh, querido Emilio? Los valencianos y valencianas, 96.9 en la FM. Mañana de nuevo regresamos a las 5.4 0 en Canarias y será nuestro Dedication Day. Hasta entonces que tengas una muy feliz noche. ¡Ah! Y quédate en Kiss FM y disfrutarás de la mejor música del mundo. ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.